¿De dónde vienen? Vienen de vivir todo un año en el cole, por lo que su rol y su contexto es muy diferente al nuestro. También van a vivir una experiencia nueva y tienen diferentes motivaciones que les harán comportarse de una forma u otra durante el viaje. Nosotros comprendemos de dónde vienen y también que no saben cómo trabajamos pero sabemos en qué consiste un viaje de fin de curso, sabemos dinamizar los grupos y ahora nos toca conocer a los profesores para ganarnos su confianza.